la columna del MIM, hoy para llevarla a cabo desde aquí, desde la legislatura, en solidaridad con los trabajadores de la TR, así que ya estamos con la grata compañía de Carlos Castiani, a quien nos saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, buenos días, buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Hoy en una, una columna hecha en vivo desde la Plaza Independencia, eh, está fresquito, Muy eh, fresquito. Que, sí, sí, está fresquito porque es hoy. <risa> ¡Claro! O sea, así que, bueno, este hoy tenía para comentar mmm, dos temas que tienen que ver con lo nacional y uno con la provincia. Eh, el Instituto Nacional de la Música, el 16 de julio, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, va a llevar a cabo el segundo encuentro federal, donde van a estar presentes los distintos representantes de los consejos regionales de INAMU, son seis y por lo tanto eh, se va a poder analizar ahí todo, eh, o, analizar y optimizar el mecanismo de selección de propuestas artísticas para poder beneficiarlo con subsidios o con vales de producción esta es una reunión que se hace una vez al año donde se intenta reunir a todos los representantes de las asociaciones de multinacionales de todo el país para justamente poder, eh, en primer lugar, profundizar el federalismo del Instituto Nacional de la Música y escuchar las opiniones de los representantes de los consejos regionales de las distintas regiones culturales de, del país. Así que el 16 de julio, el MIM, junto con las otras asociaciones de músicos de la provincia, de La Rioja, de San Luis y de San Juan, estaremos juntos a todos los representantes del país analizando estas cuestiones para ir mejorando el funcionamiento del instituto nacional de la música eh, eh, ya bueno como la audiencia de la mosquitera sabe es un instituto creado por la ley nacional de la música de eh, ley que fue eh, generada a partir de la acción concreta de los músicos de todo el país y que en el 2012 fue aprobada por el congreso nacional y en la actualidad eh, está ...puesta vigencia y este, de alguna manera distribuyendo beneficios a los músicos del país. Por supuesto que siempre faltan cosas, pero bueno, eh, nosotros consideramos que en la medida que se vaya pudiendo... ...realizar y poder pudiendo balancear esta acción, eh, vamos a poder ir mejorando y conquistando los derechos que todavía faltan. También otro, otro tema vinculado al Instituto Nacional de la Música... Bueno, hace un tiempo el Instituto logró recuperar el catálogo discográfico que estaba en juicio de un sello nacional eh, que algunos recordarán, que se llamaba Music Hall, y que debido a estas estos intríngulis judiciales, eh, una cantidad muy importante de, de grabaciones de artistas nacionales estaban eh, sin poder ser... Eh, nuevamente editadas o, o publicadas, el Instituto Nacional de la Música a partir de una acción legal logró recuperar ese catálogo y además hacer propio para poder reeditar estos discos. Cuando yo no mencione ahora, este, a continuación, quiénes son los intérpretes nos vamos a dar cuenta de la importancia de este, de este catálogo. Pero además la novedad es que eh, en el marco de la causa penal iniciada por el, el Dinamo contra de y de producciones fonográficas sociedadón anónima por la explotación ilegal de fonogramas adquiridos ilegítimamente por el, el o sea legítimamente por el inamo y ilegítimamente por esta productora se ha procesado a tres personas daniel alberto gonzález Casartelli y enrique raúl Saores, que era directivo del music hall por considerar los autores penalmente responsables del delito de defraudación a la propiedad intelectual conforme a los artículos 71 y 72 bis de la ley 11723. Efecto cursa la esta causa penal cursa en la Fiscalía Criminal y Correccional número 31 y el Juzgado Penal Correccional número 10, que también decidió procesar a Daniel Alberto González Casartelli, Casartelli, así se dice, exdirector de CAPIF, Cámara Argentina de Productores de Industrias Editoriales Gráficas, por explotar ilegalmente entre otros discos. de Cerú Girán, Miguel Mateos y discos que estaban prácticamente secuestrados a partir de esta acción legal de esta productora y que ahora bueno, felizmente el INAMU ha, ha ganado este juicio para recuperar este catálogo y poder entregárselo a sus legítimos duendes, ¿no? o su heredero en el caso de que hayan hayan fallecido. Así que esto nos pone contento porque de alguna manera y a pesar del tiempo transcurrido este se hace justicia, ¿no? Con, con esta música, música nacional que ya de alguna manera es patrimonio de todos nosotros y que al poder publicarse nuevamente cada uno de nosotros podrá tener estos discos en, en su domicilio digamos, y digamos podrá volver a escucharlos. Eh, en cuanto a la noticia provincial es que este viernes próximo el 5 de julio eh, se renueva el ciclo del MIM en el espacio cultural Julio Letal, con dos propuestas artísticas eh, distintas una de la otra pero justamente ahí es donde está la riqueza de poder ir a escuchar dos propuestas diferentes dos propuestas musicales no escuchábamos al inicio de la columna a José Marcó cantautora mendocina, que está presentando su primer disco titulado Funámbula y que va a ser parte de este recital del ciclo del Min el próximo viernes en el Depare. Y la otra banda es una banda que vuelve al ruedo del rock en Mendoza, que es del MEDA, ¿no? una banda que estaba digamos en paréntesis de su actividad y ahora vuelve con toda la fuerza porque vuelve con un disco nuevo y lo va a estar presentando justamente el próximo viernes ahí en el Espacio Cultural Julio de Paca. La entrada es muy económica, son 100 pesos para ir a escuchar estas dos propuestas, así que esperamos que el público nos acompañe. Eh, voy a tener el honor de participar, porque me han invitado los chicos de Delmeano a tocar algunos temas ahí, así que hago un poco de autobombo también hoy. Pero más vale! Este, y bueno, nosotros nos pone siempre muy felices cuando, cuando podemos realizar estas fechas mensuales del ciclo del min que en principio van a continuar hasta el mes de, de noviembre. Eh, tenemos ahí una larga lista de, de agenda de espectáculos que, bueno, se le hemos remitido a la mosquitera por mail, así que la pueden publicar cuando les parezca conveniente. No sé, David, si hay alguna pregunta al respecto. Sí, pensaba, digo, en, en esto de ir enlazando, qué importante esto que se ha logrado en relación a, a la justicia y, bueno, y los tiempos, ¿no? Que que nunca son eh, generalmente los, de los trabajadores y las trabajadoras en este caso, eh, de, de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Y pensaba eh, esto de, de la importancia de, de seguir luchando, de seguir organizándose, de seguir juntándose, enlazando lo que sucede hoy aquí en la legislatura y cuando eh, el, el Poder Judicial o cuando la justicia no está de nuestro lado, como sucedió tanto tiempo también con eh, estos artistas, ¿no? Así es, porque por eso yo creo que todo tiene que ver con todo por eso también hoy estamos acá en la plaza haciendo el aguante de eh, los músicos de Mendoza a través de 2000 y eh, justamente la lucha y la organización es lo que nos permite a los ciudadanos y ciudadanas poder conquistar los derechos que necesitamos para tener una vida más, más digna y cada vez que ocurre una injusticia eh, no queda otra que movilizarse Eh, organizarse, buscar a los compañeros y compañeras, y entre todo buscar soluciones colectivas a los problemas que, no, que nos afectan. Y en este momento histórico en nuestro país, donde vivimos una crisis muy grande, tanto económica como social, y que yo creo que la única forma y la, la única solución es la organización y la lucha permanente en cuanto a no permitir, en primer lugar, retroceder en los derechos ya conquistados, en segundo lugar, y esto no implica un orden, es conquistar nuevos derechos. Así que, bueno, aquí estaremos siempre que, que haga falta, gabi Y bueno, quiero agradecer a la mosquitera la posibilidad de, de seguir haciendo esta columna que nos permite difundir las actividades musicales de la provincia. Nos vamos a despedir escuchando justamente a una de las bandas que va a estar el próximo viernes ahí en el Espacio Cultural Julio Le Parc, me refiero a Del en su tema Llegada a la Noche C. A pesar de que estamos en la mañana mendocina eh, claro que sí Carlos un, un placer y, y gracias por estar acá no, gracias a ustedes por el espacio no por favor nos vamos entonces con muy buena música mendocina